Esto es la deuda eterna con fuego s tema y nos tenéis en llamas en los ojos escucha todo entorno de el sueño no dejes que te engañen los verdaderos sueños un pueblo con conocimientos y poder Esto es la deuda eterna con María José Lombardo Muy buenas tardes compañeros, ¿cómo están? Con Alejandro Fernández. Buenas tardes. Y con el licenciado Darío Valvidares. Muy buenas tardes. Y conmigo Que, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Estoy viendo a veces por televisión, en, generalmente en Canal Encuentro, algunos, o en historia, eh, algunos documentales referidos al nazismo eh, en los primeros años de, del régimen nazi en Alemania. Y vi el otro día uno muy conmovedor, que era... Uh, el sistema que utilizaban los nazis para deshacerse de los ciudadanos alemanes con capacidades diferentes cómo los reclutaban, se los llevaban de las casas por la fuerza o no, como fuera, se los llevaban los llevaban a un lugar, a un campo los desvestían, los bañaban y en vez de bañarlos, por supuesto, los gaseaban con el famoso ciclón B de Bayer y después los incineraban a los chicos y chicas hombres mayores mujeres mayores abuelos, bebés, lo que sea mientras fueran discapacitados y mientras fueran alemanes porque eh, no podían soportar que la pura raza aria tuviera ciudadanos que fueran discapacitados o tuvieran capacidades diferentes y me conmovió mucho aunque yo ya conocía el tema porque resulta que nosotros en nuestro país siglo XXI con un gobierno al que yo le digo el fascismo del siglo XXI tenemos una actitud más o menos parecida porque el gobierno acaba de desafectar el presupuesto para el transporte de las escuelas de los chicos con capacidades especiales Los micros no reciben el pago, por lo tanto los señores que son dueños de los micros, esos naranja y blanco, van a buscar otra cosa, escuelas, otro lado, para subsistir. Porque no les pagan más el viaje que son ya los choferes especialistas en chicos discapacitados. Bueno, esa actitud... Por supuesto, mucho más moderna que la brutalidad nazi de aquel entonces. Esto es más moderno. Los, los tratamos de dejar fuera del sistema a los chicos con capacidades especiales esas escuelas que le dan lo que nadie les puede dar. Y entonces este es una forma muy fácil de ahorrar dinero. No les pagan a los transportistas por lo tanto las escuelas dejan de tener los alumnos por lo tanto las escuelas dejan de tener sentido por lo tanto los profesores también dejan de trabajar y ellos ahorran eh, para conseguir el déficit fiscal cero ¿no? no se les ocurre eh, eliminar alguno de los 23 ministerios con 23 subsecretarías con 23 eh, asesores con 23 consejos, con 23, 23 por 23 pero sí quitarle a los chicos discapacitados el transporte para que no puedan ir más a las escuelas especiales de esto me hizo acordar el documental sobre lo que hacían los nazis en los años 30 80 años después ya que este gobierno siempre habla de los 80 los últimos 80 años, 70 años, 100 años 80 años después, este gobierno es exactamente lo mismo, pero con métodos más modernos. Ya no los mete en cámaras de gas, no los incinera en hornos, pero les quita la posibilidad de sobrevida digna a estos chicos que son con capacidades diferentes. Tal vez eh, uno tiene la forma de decir esto eh, con tranquilidad. Eh, tratando de que se entienda bien lo que uno dice, pero no es lo que uno siente. Porque tengo un amigo que tiene una criatura, que es justamente una criatura, una señora ya de 45 años que es discapacitada. Y la señora de mi amigo me llamó desesperada porque me dice, Oscar se compró un arma, Yo digo, ¿para qué quiere un arma Oscar a esta altura del partido? 72 años, ¿para qué quiere un arma? a salir de caño a cubrir este, la jubilación mínima que tiene? Dice, porque dice que si a Paola le quitan el transporte, él busca lugares donde haya gente del PRO y los mata a todos. Y yo estoy desesperado y quiero que vos le hables. Y yo le hablé a Oscar, y le voy a seguir hablando. Pero la verdad, lo que a mí me da es ganas de comprarme otra y acompañarlo, Oscar. Comienza la deuda eterna. Muy bien, fue Adolfo Melnick y en su editorial eh, del día de hoy. Eh, ¿Qué tenemos para hoy, Majo? Bueno, primero vamos a felicitarnos porque por primera vez desde que estamos en la retaguardia... Sí. Porque lo decíamos la semana pasada, acá con el compañero Valvidares estábamos y dijimos, no vamos a prometer una mesa completa porque no nos ha funcionado hasta ahora, no vamos a hacer falsas promesas, no vamos a caer en el común de la gente, y hoy sucedió. Así que primero eso, muy contenta por estar los cuatro en la mesa. O sea que más que prometer es hacer. ¡Ja, No, no. Eso fue casi, casi de campaña. Claro, sí. claro, y bueno, estamos en eso, claro. Muy bien. Bueno, hoy tenemos, si bien estamos los cuatro en la mesa, hoy van a faltar un par de columnistas eh, también con, con previo aviso. Así que hoy no vamos a tener a, a la columna de, de Alfredo Grande ni a la de Pablo Lada. Ambos están... Eh, de viaje en diferentes puntos. Pablo Lada en este momento está en un vuelo y Alfredo está, no sé si en un vuelo, pero está lejos seguro en este momento. Así que eh, vamos a tener a Julio Gambina, como todos los miércoles, con la columna Economía y Política, que hoy se titula Paro general a 50 años del cordobazo, FMI y fuga de capitales. Por otro lado, también vamos a estar pasando eh, un audio que hizo nuestro compañero Pablo Apu eh, que va a estar ligado a la entrevista del día de la fecha que va a ser con Gerardo Alonso, que es un vecino de Virrey del Pino. Nosotros hemos hablado de, varias, de varios tipos de, de contaminaciones y de hecho, eh, ya no recuerdo si fue la semana pasada, que hablamos por el SEAMSE o el anterior, ya estoy la mareada. La semana pasada hablamos del SEAMSE. El vecino con el que hablamos, de hecho, en un momento menciona a Claucol y la situación sí, de Claucol, sí. eh, que no ahondamos porque no estábamos hablando específicamente de ese tema. Bueno, en este momento hay una vecina que está en huelga de hambre y no se está dando a conocer la situación, así que hoy vamos a hablar con uno de los vecinos de la zona, además de tener eh, el audio que hizo nuestro compañero Pablo Apu con la vecina específicamente eh, que está. Ahora, eh, eh, uno lo dice así como lo dijiste vos, y, y sería bueno este, recalcarle a la audiencia que eh, Claucol contamina, hace muchísimos años que está contaminando la localidad de Virrey del, del Pino, uh -huh. y que hay una vecina que está haciendo huelga de hambre por esa contaminación feroz que Claucol uh -huh. le impone a toda una localidad. Sí, de hecho, eh, después bueno, vamos a hablar bien del tema con Gerardo, pero es terrible el nivel de contaminación que, que se ha alcanzado. Hoy no hay manera de respirar aire puro en la zona. Eh, y es, es ínfima la, las partículas que, que se inhalan eh, y se detienen los pulmones. O sea, realmente es mucho más grave y... Siempre que suceden estas cosas, lo, lo pienso de la impotencia que da cuando no te escuchan, cuando menosprecian tu lucha, cuando uno está diciendo me están matando y traspapelan, encajonan y meten un montón de burocracias en el medio mientras la gente se sigue muriendo. La oyente Irma Duce dice, ningún medio toca estos temas, son todos cómplices. Irene Antinori dice, gracias por hacer visibles los temas que nos tienen que ocupar y preocupar. Comparto, abrazo. Eh, Dora Montenegro, totalmente repudiable. Gracias por etiquetarnos en la gacetilla. Y Diana Gallardo dice este abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que, los que nos escriben. No vamos a volver a cometer el error de la semana pasada, de olvidarnos de dar eh, el teléfono si, si estás... Te, claro, yo lo tengo de frente, Exacto. así que es el, el teléfono de Radio La Retaguardia es el 35331744, repito, 35331744. Y si no, pueden escribir también al Facebook de La Retaguardia, que es Facebook La Retaguardia. Perfecto. Y bueno, no nos vamos a olvidar de que vamos a tener la columna del compañero Darío Valvidares, la educación eh. en la era corporativa... Posterior a la presentación que se dio en el día de ayer. Compañero, ¿cómo estuvo eso? ¿Nos querés adelantar algo? Eh, no. Okay. Sí, Te diré le estuvo que estuvo muy bien, bien. yo estuve. El... <coughs> estuvo muy bien. Eh, sobre todo la intervención de Alfredo fue... Alfredo Grande fue este, especial, muy bien. Haciendo el análisis. ¿no? ¿no? Haciendo el análisis y agradeciendo que él pidió, le pidió a Darío que le dejara hacer el prólogo. Y dijo, le agradezco que me haya dejado, dijo que es un libro revolucionario. Entre otras cosas, estuvo la hija mayor de Vicente Citolema. También que es la rectora del eh, el Instituto Moro de Justo. Claro, habló. Otro de los que quieren cerrar. Claro, claramente. habló por lo, la gente de los profesorados y dos jóvenes, este, de la Simona, que es un. Simón Rodríguez. La agrupación sí, Simón Rodríguez. Simón Rodríguez, ellos sí. dicen la Simona porque... Sí, por la agrupación. Por la agrupación y porque ellos son, las chicas son feministas, ¿no? Claro. Revolucionaria y feminista, dijo la piba. Que además este, preside en el Centro de Estudiantes de Mariano sí. Acosta. Eh, el Mariano Acosta, el ámbito donde se desarrolló esto, fue un pequeño lugar dentro de ese monstruo, eh, de este monstruo benigno que es el Mariano Acosta una demostración cabal de lo que puede ser la escuela pública cuando alguien se dedica a hacerla. Es una maravilla ese lugar, es una maravilla. 1873, fundado por eh, el arquitecto que lo hace, sí. es Mariano Acosta, pero la escuela no tenía el nombre. Como Posadas, había, eh, Alvear había ido a esa escuela... Después cuando es presidente Le pone el nombre del arquitecto Mariano Acosta Que era el vicepresidente de Nicolás Avellaneda Una maravilla Como edificio Con una amplitud ¿no? Esa, Esas puertas Esas puertas enormes bueno, de, de, de ese siglo, de sí, de siglo XIX. Y tiene aparte un, este, un nuevo Un nuevo lugar Que se ve que han hecho Este, un lugar nuevo porque no, no dan abasto con los alumnos, uh -huh. es primaria y secundaria. Y terciaria. Y terciaria. Y es una escuela pública, de donde salieron muchos amigos míos que fueron a este ejercer la docencia. Sí, sí. sí. Y ayer también había compañeras mías que se recibieron en la costa. Sí, sí. Este, también fue. <coughs> creo que lo que mejor hice fue la elección. Porque como yo la primera vez. Bien con la novela educativa había publicado, habíamos hecho la presentación en Filosofía y Letras, este, bueno, pero ahora era necesario dar este, la voz adentro de los profesorados que eh, la Ciudad de Buenos Aires quiere cerrar, los 29 profesorados. Bueno. Seguimos, Majo, te saqué el mate así como de, re, de, de Había de aprovechado para, para tomar el mate en este momento. Eh, no, bueno, en realidad veníamos hoy eh, de camino a, a la radio, veníamos charlando un poco de lo convulsionado que, que se encuentra todo, que están pasando como muchas cosas extrañas. Le, le comentaba al compañero que había estado, que había estado leyendo noticias previas que después voy a estar comentando algunas, que, que no hay muchas noticias gratas en general y hoy podemos dar una. Eh, las amenazas de bomba que se han dado en las últimas dos semanas, eh, posterior a lo que fue eh, el atentado bastante dudoso contra, contra el asesor de, del diputado, se está dando como una... El hombre armado que quería entrar en hombre. la Casa Rosada. Hoy veníamos hablando un poco de, de esa... ¿Es algún, ¿Es algún medio distractivo? ¿Qué, ¿Qué es lo que están queriendo tapar? ¿Qué es lo que está pasando? Y están queriendo dar títulos para tapar las noticias, eso es evidente. Al juez Alejandro Ramos Padilla lo han confirmado. Eh, la Cámara Federal de Mar del Plata. Este, la, la Corte Suprema unificó las causas de, contra Cristina Fernández y además postergó El tema del juicio oral. Eh, Está. Estornelli. Eh, est <coughs> empieza el sumario administrativo contra Estornelli. Contra Estornelli, pero. Es decir, hay, hay sí. una separación de cargos, porque si hay un sumario lo separan de las causas y del cargo. Va pero, a parar pero, a otro pero, lado. Pero, pero, pero, hay un pero, hay un pero. Y los cinco fiscales que lo van a investigar. Hay un pero, no solamente es ese caso. Ayer, entre gallos y medianoche, mientras nosotros asistíamos a la presentación del libro de Darío, el Senado de la Nación le aprobaba los pliegos a 33 jueces presentados por el Ministro de Justicia, Garabano. ¿Eh? Uh -huh. Garabano no puede presentar a nadie sin que uno eh, ponga en duda todo lo que hace. Quiere decir que, eh, hay que teniendo en cuenta cuándo, con, cuál fue el discurso de Cristina Fernández, en el instituto, en la sede del Partido Justicialista, hay que estar alerta porque todo esto puede ser un cambio de figuritas: aceptame los pliegos de 33 jueces y te eximo de ir a un juicio oral, y por el otro lado, sí. eh, acepto provisoriamente. La competencia de Alejo Ramos Padilla. Sí, en un juego de poder es prácticamente haber aprobado los jueces de, de los gobernantes de las provincias de la, del país. En ese <risa> sentido es, eh, bueno, empezar a, delega, a construir la alternativa federal delegando poder. Claro, ahí está el tema. Eso hay que estar atento porque eh, no es lo mismo. El contrato social que propuso Alejandro eh, José Bergelbar con Perón. Porque entre otras cosas estaba Perón, ¿no? Estaba Perón. Cristina Fernández era líder, una mujer que tiene un gran arrastre en un sector importantísimo de la población, pero Perón era Perón. Entonces, a Perón, ¿quién le podía discutir nada? Nadie. Y José Bergelbar lo que hizo fue un contrato social que fue así. Aumentó sustancialmente el salario mínimo. Pero después congeló precios y salarios uh -huh. durante dos años. Ese era el plan yeah. para estabilizar. Bueno, eh, en el medio, la, el dominio de, del ámbito peronista cercano a, a Perón, de José López Rega, Las 3A, los asesinatos de los compañeros, antes del genocidio de los militares. Ahora, esta, este contrato social ahora está en un contexto totalmente diferente. Si lo que me propone la expresidenta es un contrato social donde todos tengamos una parte de responsabilidad, Y me pone a mí, en la misma, este, por ejemplo, a mí jubilado con la mínima, en el mismo lugar que al amigo Paolo Roca, entonces estamos en un problema. Estamos en un problema muy grave. ¿Eh? Sí. Digo, con el único contrato social que más o menos acuerdo, y digo más o menos, es con el de Rousseau, que por lo menos <risa> permitió el pensamiento de los revolucionarios latinoamericanos. No hay más contrato social. Ese contrato social de Rousseau... Es el que inspiró el pensamiento revolucionario latinoamericano y es el primer. Eh, hay mucha diferencia entre Rousseau y Spinoza, no, no hay tanta, hay ciento y pico de años. Este, sí, 1700. No, 1600. No, 1600. 1600 de Spinoza, finosa, sí, sí, sí, por sí. eso, casi obras derivadas. Te diría. Sí. Claro que son los únicos dos filósofos que sí realzan el tema de lo público. Y sobre todo en Rousseau, que ya estamos este, en, en, en una época prerevolucionaria esta noción de lo público mm. que nunca más volvemos mm. a tocar porque lo que tocamos que es el Estado. Entonces el Estado parece ser sinónimo de lo público y todos los gobiernos han tomado lo público como sinónimo de Estado. Con lo cual, quienes pierden, somos los que habitamos lo público, los espacios públicos, los espacios públicos físicos y simbólicos, desde la plaza hasta la cultura, hasta la escuela, hasta... Sí. Este es el punto, ¿no? Y te agrego otra noción de lo público también, que es eh, yéndonos un poco de, de nuestros horizontes públicos, de, de la calle, la plaza, lo público de los montes, los públicos de... De, de las campiñas lo, lo público que tenemos de todos los paisajes nacionales y si empezamos a pensar que tenemos 33 jueces federales que van a responder a los 23 gobernadores o a, a lo que es una Cámara de Senado prehistórica como la conocemos entendemos que hay una discusión de lo público que tiene que ver con los recursos naturales que empieza a ser cedido a partir de esta alternativa federal, o sea, tenemos un, nosotros un contrato social de los próximos cuatro años gane el kirchnerismo quien gane de tener que seguir 33 jueces nuevos con nuevas causas que van a definir lo público, que lo público tiene que ver con el recurso natural que se viene en próxima explotación a este país, cada vez en, en un arreglo más fuerte, porque si la lucha comercial de Estados Unidos con China responde a quién empiezan a hacer de los insumibles, haciendo en enclave Venezuela, bueno, nos toca una linda batalla en la cual nosotros ya cedimos la primera figurita y no tiene que ver con el sistema financiero, que es el modelo macrista de inversiones y FMI, sino tiene que ver con el sistema productivo industrial, que es el kirchnerismo y a partir de las próximas eh, nociones públicas que empezamos a perder, nuestros Yo no voy a firmar ningún contrato. Además, no, no, no, yo lo acompaño. Sin haberlo leído menos, pero aunque lo lea, no lo voy a firmar. No, pero se puede rechazar sin haberlo leído. Yo no estoy dispuesto a asumir la misma responsabilidad del señor Pablo Roca, que ni bien fue sobreseído de las acusaciones en su contra, lo primero que hizo fue enjuiciar al Estado por no haber recibido los subsidios que recibieron los demás. ¿Esto fue ayer? Sí, sí, ayer. Desde ayer le está pidiendo... Eh... Ar arma jurisprudencia para nosotros, entonces, esto. O sea, yo sí. también puedo ir a reclamar los subsidios. A mí el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura de la Ciudad me debe dos o tres subsidios, así que sí. en cualquier momento le hago dos o tres juicios. Además, he decidido procl proclamarme presidente interino, <risa> este, por lo menos de la paterna. Bien. bien, y con esa pronta campaña, hoy están así como bastante... Están para la campaña ya. Para la campaña. ¿Piensan sí, sí. algún tipo de presentación rara? La deuda eterna, Forexport también. Bien, con esa declaración vamos a un tema musical y ahora volvemos. Con mentiras para que no tengas salida, con el miedo, bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era, con el culo de las manos van cayendo tus sueños en este sofá. Huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela, con el miedo bandera, la seguridad, nuevo dios de esta era, con el culo en las manos, van cayendo tus sueños en este estrofado. Y sí que a mí no me importa el poder. Mal que se lleva, huele a shopping tu libertad, la televisión puede más que la escuela y Con el miedo bandera, la seguridad, la santa bovera, con el culo en las manos, van cayendo tus sueños en este sofá, te sigue a mí, No me importa el poder, igual voy a tratar de joderte siempre, siempre, te si a mí no me importa.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 2011, la KMC, revolución. la Festay, luchando por el cambio, revolución. luchando por los nuestros, el poder del pueblo y para revolución. el pueblo, no al capitalismo, no a la opresión de los obreros, revolución con base. revolución, revolución. revolución. revolución. revolución. revolución. revolución. Abre los ojos bro, que no te sigan engañando Dime realmente sabes tú a quién estás votando Izquierda ni derecha, solo títeres manejados por multinacionales Que sus bolsillos siguen llenando ¿Qué me están contando? Si este país sigue siendo el primero en vender alimento A las armas que en África aún siguen disparando ¿Qué me estás contando? Foca esa bandera que dices que no se está representando Paso de fronteras y de trapos No olvidamos que por chupar polla americana Seguimos siendo cómplices de asesinato Apoyando Para poder llenar el saco Juegan a ser Dios con el mundo entre sus manos y escupiendo los derechos humanos Muy bien, estamos de vuelta eh, Ahí escuchamos Arbolito con Estofado Que fue un poco lo que pasó en el primer bloque La mezcla rara que tuvimos eh, Ahora vamos a estar escuchando la, la columna De nuestro compañero Julio Gambina Economía y Política Que, habíamos, que recordemos que hoy se tituló Paro general a 50 años del cordobazo, FMI y fuga de capitales. Vamos a escucharla. Economía y política. La columna de Julio Gambina. Hola, ¿cómo están? Bueno, novedades. Eh, hubo reunión del Fondo Monetario Internacional con, con la CGT y es interesante ver las conclusiones de la reunión. Por un lado, el Fondo Monetario salió haciendo declaraciones muy positivas de la evolución económica de la Argentina, algo así como lo, que lo peor ya pasó... Eh, recordemos que este es un discurso que le viene muy bien al gobierno, el gobierno cada tanto nos dice que lo peor ya pasó, y luego viene la realidad, eh, sea con los índices del INDEC, que nos va mostrando cómo el, el proceso inflacionario no, no, no, no fue lo peor lo que aconteció el año pasado, sino que la proyección de estos meses que transcurrieron Fueron, fueron peor, fueron agravando el índice inflacionario y el impacto social que eso tiene sobre el conjunto más, más empobrecido de la, de la economía en la Argentina. Eh, vamos a conocer el índice de inflación del mes de abril en, en, en, en la fecha y probablemente ande en torno del, del 4% agudizando el problema de los sectores de menores ingresos. Pero bueno, el Fondo Monetario dice que, que todo se va cumpliendo y por las dudas, cuando le preguntan sobre un posible cambio de gobierno en el sentido de que no continúe el macrismo por otro periodo, dicen que bueno, que tampoco hay, hay problema, que hay relaciones de, con, con el Estado argentino y que habrá que renegociar, ver las, eh, las condiciones de funcionamiento de la economía futuro Y desde el lado de la CGT, lo que salió, no por la reunión con el Fondo Monetario, sino por una disposición de presión que viene del de descontento bastante generalizado que hay con la política económica, bueno, con la situación económica en general, la convocatoria a un paro nacional para el próximo 29 de mayo. 29 de mayo son 50 años del cordobazo, es una fecha más que emblemática, bueno, este, se convoca un, a un paro nacional y el, la motivación del paro, eh, dicha por los jefes eh, actuales de la CGT, eh, plantean que el, la cuestión de fondo es el cambio de la política económica. O sea, no, no es un tema menor, no es una reivindicación eh, de actualización salarial... Eh, no es una reivindicación de alguna medida concreta para el bienestar de los trabajadores, sino que eh, es una crítica en su conjunto a la política económica. Claro, está hecho la convocatoria en el mismo día que gana la competitividad eh, electoral de la alianza que se hizo visible eh, ayer entre el Partido Justicialista y Unidad Ciudadana. Lo que sigue alimentando eh, la hipótesis principal de cara a la renovación presidencial en la discusión electoral entre Mauricio Macri y Cristina Fernández de Kirchner. Tema que habrá que ver si termina consolidándose en candidaturas concretas al, al respecto. Pero bueno, eh, digamos, en, en, el, en la circunstancia de la política argentina, que la CGT largue este, este paro y con el argumento de que hay que hacerlo ahora, antes que entre en juego la, la campaña electoral, y con el tema principal de confrontar con la política económica del gobierno, eh, es un tema para analizar. Eh, plantea la CGT que es una medida en solidaridad con los trabajadores en conflicto con la grave situación que genera el mercado interno. Hemos hablado hasta el cansancio nosotros sobre el tema de la inflación, la recesión, de, de, de cómo impacta esto en la mayoría de la sociedad empobrecida. Eh, la CGT plantea el argumento que, que, que está complicada la situación de la producción y el consumo con el impacto especial en, en los despidos. Digamos que... Luego de un paro generado por sectores disidentes de la CGT por las CTAs y movimientos sociales muy diversos el pasado 30 de abril, eh, prácticamente un, un mes después, esta nueva convocatoria para un paro nacional muestra que, bueno, que hay descontento, que hay protesta y que eso va, va, va consolidando en un núcleo de organización y lucha más, eh, más, más concreto que pone en evidencia la difícil situación de la Argentina. Una situación que no solo es vista desde, desde la Argentina y que no solo impacta porque estamos en tiempo electoral, sino que diarios especializados en, en finanzas mundiales como el Financial Times... Eh, salió a plantear que eh, hoy en el mundo está discutiéndose la reputación del Fondo Monetario Internacional y su directora gerente, Christine Lagarde, precisamente por la situación de la Argentina, por el préstamo eh, importante que ha dado el Fondo Monetario la, a la Argentina. Recordemos que este, es, este préstamo de casi mil millones de dólares, es el préstamo más grande otorgado por el Fondo Monetario Internacional en, en su historia. Y hay un tema muy de fondo, que es que por estatutos del Fondo Monetario, por disposiciones orgánicas del Fondo Monetario, eh, no hay que prestar dinero para que se use para la fuga de capitales. Y curiosamente es lo que está pasando con el caso argentino. Por eso es que llaman la atención sobre la reputación del, del FMI y especialmente de Christine Lagarde, que bueno suena como una de las posibles candidatas a disputar el gobierno francés en el futuro. Digamos que les va el prestigio eh, político, no solo como técnicos económicos en el Fondo Monetario. Y hablando de fuga de capitales, el dato más, más curioso es... Eh, el tema de las reservas internacionales de la Argentina. Nosotros eh, recordábamos hace poco eh, el aporte, el último desembolso del Fondo Monetario, que fue de casi 11.000 millones de dólares, y que se acreditó en las cuentas de la Argentina el 9 de abril. Bueno, cinco semanas después, al 14 de mayo, o sea, 35 días después, eh, se han perdido más de mil millones de dólares eh, en las reservas internacionales. Digamos, las reservas internacionales cerraron ayer en un poco más de mil millones, cuando eran hace 35 días un poquito más de mil millones de dólares. Yo sé que en estos comentarios las cifras se nos escapan, pero no es pequeño detalle que en un poquito más de un mes, los mil millones de dólares que aportó el Fondo Monetario Internacional ya no estén en las reservas internacionales. Es como para que, bueno, esa vieja consigna que muchos de nosotros hemos levantado de investigar la deuda como, como tema previo para discutir el pago o no pago de la deuda, eh, motivaría que ahora, en estas condiciones, se investigue, bueno, qué ha pasado con esa caída tan importante de reservas internacionales. Insistamos, en 35 días, 10.023 millones de dólares. Es una cifra gigantesca. Quedaría para que haya una investigación, bueno, eh, que sea asumida por algún fiscal de la nación. Eh, esto ya lo hemos denunciado cuando administraba las reservas internacionales eh, El, el, el primer presidente del Banco Central de la era Macri, que era Sturzenegger, su, planteado como un gran profesional. Luego fue Caputo, que se dijo era el Messi de las finanzas. Entre Caputo y Sturzenegger se perdieron mil millones de dólares de reservas internacionales, todo perdido en, en el marco de la especulación financiera. Y ahora con Sandleris al frente del Banco Central, responsable de la gestión de las reservas internacionales, está este nivel de pérdidas de reserva. Las reservas caen porque hay pago de intereses de la deuda, porque hay compromisos con, con el exterior, porque hay fuga de capitales. Fuga de capitales que es un tema legal, vamos a insistir en esto, porque muchas veces se asocia fuga con ilegalidad. Y hay mecanismos eh, legales de fuga de capitales que tienen que ver con la salida de capitales de la Argentina por pago de deuda, por remesa de utilidades al exterior, por pago de las importaciones que aunque han disminuido las importaciones producto de la devaluación, la salida de divisas es muy importante sin contar los mecanismos directamente especulativos que hay o aquellos que atesoran divisas en cajas de seguridad, en, en los propios domicilios, empresas, o que eh, invierten las divisas en activos en, en el exterior. Por eso el tema es delicado. El tema es delicado y la Argentina aparece en el, un reciente informe del FMI como un tema de preocupación. El, el Fondo Monetario eh, aludiendo al índice mundial de incertidumbre, que mide la, la confianza de los inversores capitalistas en todo el mundo, plantea que, bueno, que este es un momento de creciente incertidumbre del sistema mundial. Y esa incertidumbre tiene como elementos centrales la política comercial mundial estadounidense, la guerra comercial que ha provocado, que está provocando Estados Unidos contra China, pero también la situación británica con el irresuelto Brexit en, en las condiciones actuales. Y agrega que además de estos dos grandes temas mundiales eh, que tienen que ver con Estados Unidos y con Gran Bretaña, eh, se agrega el estrés económico, así dice el Índice Mundial de Incertidumbre que levanta el FMI, el estrés económico de Argentina y Turquía. Pero bueno, está la mención de Argentina. Y, y vinculado al tema argentino, el propio fondo insiste que este es un momento de desaceleración de la producción industrial. Dice, especialmente en las economías avanzadas, Pero bueno, pensemos que ese es un tema que se consolida y se confirma en las condiciones de la Argentina. Por eso, en estas, en estas condiciones de dificultades económicas muy serias, es muy importante que haya esta convocatoria, un paro nacional para el 29 de mayo, recuperando, si se quiere, el 50 aniversario del, del cordobazo, el 29 de mayo del, del 69, con un eje central en el cambio de la política económica. No porque se espere que el gobierno pueda efectivamente cambiar su política económica, pero es importante que haya una convocatoria a un paro masivo que genere una discusión en la Argentina sobre lo inconveniente de continuar con la política económica del gobierno Macri. Hasta la próxima. Muy bien, hemos escuchado a nuestro amigo y compañero Julio Gambina y el panorama que está dando Julio realmente respecto de, sí, serán fugas legales, pero hay otras que no lo son tanto, porque en definitiva en este gobierno ya se fueron más de mil millones de dólares este, en total. Sí. Y, y no es grato este, para nosotros. No, no es grato y no es poco, pero por más que sean legales o ilegales, también discutir lo legal de la fuga de capitales, que ahí yo siempre es donde tengo mi contradicción ¿no? con el tema de los gobiernos. Ya existiendo, ya sabiendo que existe un Estado y una forma de gobierno, uno discuta adentro, bueno, qué es lo conveniente o no conveniente. Del gobierno anterior teníamos la, su teníamos la suerte de haber unos técnicos muy interesantes que venían. De una corriente muy keynes, marxista de venida keynesiana Muy interesante Que discutía mucho la administración sobre las reservas Y fue uno de los fuertes más grandes para generar in industria Justamente la fuga de capitales legales Es una discusión interesante sobre, eh, ¿Te acordás cuando hicimos unos progr un programa hace un mes atrás? Un mes y medio apenas arrancábamos Sobre la universidad de la deuda eterna Y los modelos que queríamos discutir Bueno, es justamente un modelo económico. ¿Qué modelo de producción o de generación de riqueza como país podemos discutir en función de quiénes administran el capital que ya va a existir circundante y a partir de ahí qué tipo de, eh, de riqueza eh, queda dentro del país? Y eso justamente, ¿quiénes son los dueños de la explotación que ya existe, digamos? Que es casi el debate que se da el peronismo, ¿no? Bueno, ya que explotamos, ¿quiénes, quiénes se van a caer a la riqueza? Bueno, ahí es donde uno... Eh, vota lo menos malo y dice dale que se quede adentro. Esa discusión de la fuga de capital legales me parece súper interesante porque es de la que se compone el presupuesto que después salimos a, a quemarnos la cara con, con, con gases lacrimógenos en, en, en el Congreso. ¿no? Mientras también se, están, se perdieron del Fondo de Garantía de Sustentabilidad esto que está en el ANSES que debería ser manejado por nosotros al igual que el PAMI Exacto. porque los fondos no son del Estado Este, no son vía impuestos, justamente. Eh el 33% ya no existe más del fondo de garantías. Un fondo de garantía que financiaba también aportes jubilatorios hacia esos sectores que tal vez no, no, no cubrían el total de la caja. Entiéndase, por ejemplo, las trabajadoras domésticas que se acaba de bajar la ley de aportes jubilatorios. Claro, ¿no? pero ellas pagaban la moratoria, ¿eh? No ah. era que eran gratis, no era un regalo. No, obviamente pagaban la moratoria mientras el fondo de garantía de sustentabilidad daba ca ca cash flow, digamos, para poder hacer eh, eh, la, los repartos digamos de... de, de de liquidez para poder cobrar esas jubilaciones, digamos, el aporte jubilatorio de ahora más eh, esta devolución. Eh, temporaria igual no daba al presupuesto que si se jubilasen todas las trabajadoras domésticas. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad lo que tenía era la forma de cubrir los aportes jubilatorios de las cajas que todavía no habían recuperado los aportes de 30 años de destrucción de empleo. Y además era dinero genuino, no era dinero de deuda. como Cuando ahora te hablan de las reservas que tiene el, el Banco Central, las reservas del Banco Central son prestadas. No, un aporte fundamental. De hecho hay un, hay un escritor argentino muy interesante que se llama Grushka que dice la encrucijada de, de de la encrucijada de la del sistema previsional, que es un manual de 10 capítulos que te explica prácticamente, eh, bueno, el bolonquí que es el sistema previsional, y a partir de ahí los acomodos que hubo, que ese es un tilde a favor dentro de lo que fue eh, casualmente el creador de esto, Amado Vudú el fondo, uh -huh. bueno, muy perseguido después por esto, justamente, por la creación del, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad y, bueno, la, la, la desprivatización de, de los... De, de las entidades privadas de aporte jubilatorio, que bueno, que tenía es, esta rueda de eh, con el propio aporte y con el, con el propio capital generarse lo, los propios dividendos para poder hacer eh, una especie de sostenibilidad del sistema previsional a partir de la propia inversión o de las propias compras. Y también se financiaba obra pública, no es poco eso también, si empezamos a entender lo que son eh, trabajos, empleos, eh, viaductos, alcantarillas, etc. El Fondo Monetario está re Recomendando, ya sabemos que son las recomendaciones del fondo, son como la de la OG, es decir, son recomendaciones <risa> doctrinarias. Vos tenés que cumplir lo que yo te recomiendo. ¿Se está recomendando? Que... Claro, este, que lo hagas o lo hagas. El, el, una de las recomendaciones más fuertes del Fondo Monetario es que se logre volver al, al sistema este de no reparto, es decir, claro. al sistema de capitalización individual. Exactamente. Para más negocio para los bancos, ¿no? Obviamente. Sí, en un país que es imposible, porque si vos me decís, eh, bueno, esto de modernizarnos y llegar a lo que es el primer mundo, una discusión que se tiene mucho en la clase media... Eh Intentando dar esa discusión siempre dentro del sistema capitalista a decís, bueno, vos querés ese sistema de aporte individual Que funciona en algunos países o, o semi privado o etcétera Bueno, genial, pero no lo puedes hacer en un país que tiene 40 años de destrucción del empleo Porque una cuestión es la implementación del, del sistema financiero Como eje de la economía mundial a partir de los 70 En países que disponían de la destrucción de, de países del tercer mundo Para los recursos naturales Y otro es habitar ese país que fue destruido con los recursos naturales, donde no vas a tener nunca esa, esa formalización de empleo para generar ese aporte. Y aparte, seamos sinceros, si manejas Uber, ¿dónde vas a hacer el aporte? ¿En Rappi tenés una, una parte de la aplicación donde vos vas haciendo tu aporte? ¿O solo es el monotributo la única forma de generarnos la caja para poder jubilarnos. No, lo Siempre que pasa la idea es que, que nadie llega viejo, claramente. La, claro, pero te quieren hacer laburar hasta que te mueras. Ese es el problema. No, vas pagando la cajita, total nunca te vas, nunca vas a envejecer. Claro. Ahora el el tema puntual acá es, este, eh, lo interesante de de de estas vueltas de tuerca tiene que ver que con el pleno empleo se necesitan siete trabajadores por jubilado para tener una jubilación alta, de cuatro o cinco o seis eh, jubilaciones mínimas. O sea que lo único que hay que hacer es que la gente tenga empleo, no subir los impuestos, sino que los propios trabajadores están trabajando para cuando se jubilen, pero con jubilaciones que puedan... Bueno, pero para esto tenemos que dar vuelta el sistema. Y no me parece, volviendo al punto anterior, que haya ningún contrato social que esté manejado por los partidos del propio establishment que sean beneficiosos para el conjunto de la población. No, claramente. Y esa es la discusión que surge a partir de la crisis del petróleo y los 70 para adelante. Y de ahí surge... Eh, previo a eso, ¿no? Como se va elaborando ese contexto acá con Onganía, la, la fuerza sindical manejada por el gringo Tosco en Córdoba y lo que termina siendo una revuelta juvenil sindical fuertísima como fue el Cordobazo, digo, no por nada lo está tomando acá Gambina. Eh, lo que se decía en esas épocas revolucionarias era justamente que no se instale el sistema que hace 30 años se viene instalando. Y eso lo apegamos a cualquier cuestión, eh, ergo la educación corporativa, ¿no? Por ejemplo. Uh -huh. Bien, en, en aquellos tiempos... Eh, ¿En cuáles? En los tiempos del Córdobazo, en la Universidad de Corrientes en el comedor se produjo una pequeña protesta de los estudiantes correntinos uh -huh. por el, el valor de, de la vianda que había aumentado. Eh, una protesta en Corrientes, una provincia conservadora, no soportó el gobernador, mandó una represión y murió un estudiante. Bueno, como un reguero de pólvora se corrió por todo el país. En Rosario, hubo un rosariazo, la gente salió a protestar. El joven Adolfo Blanco, de 15 años, fue asesinado por un policía que se bajó de un móvil, lo corrió en una galería y le pegó un tiro en la cabeza. Todo esto terminó en el 29 de mayo en el famoso ya cordobazo que mencionó Julio Gambina y que mencionaste vos Alejandro con el liderazgo de Agustín Tosco que él dijo que él había perdido el liderazgo de ese movimiento y que el liderazgo lo había tomado el pueblo los estudiantes y los trabajadores de y Tram con el sindicato de ESMATA de René Salamanca un hombre ya desaparecido por la represión el sindicato de empleado de farmacia de Jorge Di de Pascuale desaparecido por la represión Agustín Tosco murió en la clandestinidad con una septicemia y el que se salvó fue Pidio Torres, que en realidad no tenía muchas ganas de hacer el movimiento, pero que se vio arrastrado por esa parea, no Él respondía a la UN nacional. Bueno, este, esa unión de obreros y estudiantes, algo que solamente estaba... ...en lo que cantábamos... ...en cualquier manifestación... ...Obreros y Estudiantes Unidos Adelante... ...ahí se dio... ...y por un momento la ciudad de Córdoba... ...estuvo tomada por este movimiento... ...así como en el mayo francés... ...no hubo... ...después de haber tomado toda Francia... ...el movimiento obrero estudiantil... ...no hubo una guía... ...que llevara a más... ...todo ese movimiento y terminó... ...ahogado... ...desapareciendo... Así el cordobazo terminó. Que Alfredo Grande lo analizó hace unos programas eh, con respecto a esto, de cómo se termina ahogando estos movimientos, como cuando lo comparó con los chalecos amarillos, el mayo francés y lo que era la revolución eh, del cordobazo. Esta necesidad después de, bueno, de no tener horizonte, porque tampoco tenemos la práctica del autogobierno como forma eh, de, de, de generar... Eh, Actividad post-revolucionaria. ¿no? Súper interesante, pero bueno, son los movimientos de fuga que inspiran un montón en ese sentido. Y tampoco tenemos la posibilidad de subir a la terraza de April y cantar Don't Let Me Down como último tema allá por los años 69. Bien, compañeros, hablando de tema, vamos a escuchar uno que ya en breve vamos a estar con nuestro entrevistado del día de hoy. Muy bien.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 We hebben een nieuwe generatie nodig. We hebben een nieuwe generatie nodig. We hebben een nieuwe generatie nodig. We hebben een nieuwe el nodig. We hebben een nieuwe generatie Cualquier tipo de dolor aunque nos duela Aguantamos Pinochet Aguantamos a Videla Franco, Mao, Ríos, Mont Mugabe Hitler y Diamín Stalin, Bush, Truman, Ariel, Charón y Hussein Aguantamos más de 20 campos de concentración Cuando nadas bajo el agua Aguantas la respiración para construir una pared Aguantamos los ladrillos El que no fuma se si aguanta El olor a cigarrillo Aguantamos que Monsanto infecte nuestra comida Aguantamos el agente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 Luchando por el cambio, luchando por lo nuestro, el poder del pueblo y para el pueblo, no al capitalismo, no a la opresión de los obreros Estamos de nuevo acá en la deuda eterna después del de aguante de calle 13 y ahora estamos por comunicarnos eh, con Gerardo Alonso, pero antes, eh, Majo, tenemos también algo para que la audiencia de La Deuda escuche. Sí, primero vamos a, a comentar un poquito cómo es la situación para, para después ya poder adentrarnos de, de lleno en los protagonistas de, del tema. Vamos a estar escuchando después un, un audio de, de Susana Aranda, que es la vecina que comentamos al principio del programa, que está en huelga de hambre. Nos va a comentar un poquito cómo es la situación, cuándo empezó. Y, y cuáles son la, las últimas acciones y, y los últimos avances o retrocesos en las causas. Y después vamos a estar hablando con Gerardo Alonso, que, que es un vecino también de Virrey del Pino, que también es militante y que al igual que casi todos los vecinos de la zona ha sufrido en su familia directamente los efectos de la contaminación que produce eh, Claucol. Y en este sentido es muy es muy triste cuando te vas ayornando un poco de cómo son estas noticias, de qué, qué es lo que sucede, cuando tenés que tratar de ver un poco más eh, en tema, eh, que es muy gracioso porque uno prácticamente ni desconfía de todo, que, de todo lo que le están contando como si es verídico, ¿no? Porque te deja llevar por la sensibilidad de, de, lo, que, de lo que te van relatando. Claucol, como toda empresa que expone dividendos y, y genera repartición de ganancias al exterior, porque como toda empresa... Que más o menos rinde y que tiene un superávit, eh, Termina comprándose por un holding más grande Y cada vez más grande, y cada vez más grande, y cada, vez más grande y cada vez más grande Y te pasa un poco lo que te pasa cuando estás en tu casa Y de repente querés llamar a Fiverr o a Telefónica Para quejarte porque no, no recibís señal o no recibís nada Y ya nadie te atiende, porque total, ¿quién es el responsable de esto? Bueno, absolutamente nadie Lo mismo pasa en escalas más grandes Y ya no es con tus nervios o tu ansiedad o tu poca paciencia Por el tiempo que tenés para para tratar de recibir un, un servicio decente en un derecho que tenés como consumidor, sino directamente cuando ya hay cuestiones derivadas a la muerte, a la enfermedad, al cáncer y al exterminio a veces de barrios o poblaciones completas. Claucol... Parece que estuvieras, discúlpame, hablando casi de los pueblos fumigados. Es que Claucol es otro tanto de los ejemplos que vemos de lo que es una ambición corporativa. Digamos, estos modelos que discutimos... Eh, cuando hablamos de nuestras columnas económicas o de estos análisis filosóficos o de, las, o de las cuestiones educativas, responden a otra vez siempre a lo mismo, a cuáles son los modelos o los, o los moldeamientos a los que nos sitúan en nuestras vidas y nuestros cuerpos. Y en este sentido vemos cómo Claucol, por una cuestión simplemente de ganancias, eh, contamina y afecta a toda una población, a todo un barrio, eh, así llama. Me decían 10 años... Hoy Majo nos comentaba que son hace 20... Ahora nos vamos a esclarecer a partir de los protagonistas... Y las protagonistas... Eh, cómo afecta la vida de un barrio entero... Y desandándonos en detalle vamos a ver cómo... Pero simplemente con la muerte... Mm. Con la muerte en función de qué... Bueno, de exportar ganancias... Sí, lo de siempre... Ambición por un lado y complicidad por el otro... De, sí que... Sí, no, y en esta ambición por un lado... Perdón, quería interrumpir porque... Eh, lo que es interesante siempre en estos detalles es cómo te propician una, lenta, una muerte lenta e incorroborable, en lo cual desgastas toda tu vida ya no llamando por un servicio un par de minutos, sino en un proceso judicial donde no tenés quien se haga cargo porque la corporación no sabemos dónde tiene la sucursal en este mundo. Bien, vamos a escuchar el audio de Susana Aranda, que fue, es parte, extractos de una entrevista que le hizo a nuestro compañero Pablo Apu, así que vamos a, a escucharla y después vamos a estar comunicándonos con Gerardo. Para la deuda eterna estamos con Susana Aranda, quien está haciendo una huelga de hambre hace dos semanas y nos comenta de los inicios de Claucol a este trágico desenlace. En el 80 empezó a funcionar Claucol, Call, después en el 2000 compró el Grupo Grupo. Que es de bandera francesa y ahí se triplicó la producción 45 toneladas por tolva cada cuatro horas el volumen que maneja es el problema de pares -Locos. por eso le dicen la planta madre de latinoamérica es esta que es de categoría 3 ¿Qué quiere decirte eso y dice altamente contaminante Eso ellos ya lo declaran desde el BAMO, que es una fábrica de la más alta en categorización de contaminantes. Ahora, no contamina solo las napas, porque tenemos contaminado las napas al suelo, pero ¿cómo nos defendemos del aire? Y los días secos, los días que no llueve, los días que está seco, hasta 10 kilómetros pueden llegar las plumas por eso esta vez que llovió amarillo llovió hasta todo el, el otro barrio que está de Mercedes Benz de esta fábrica para el otro lado está, todas las calles estaban todos presentes hay 16 metales pesados entonces los parámetros son para los obreros para los que están expuestos protección, o sea barbico, guante, antiparra porque te molesta el ojo, la garganta te irrita la piel, todo lo que la mucosa seca todo Ellos están ocho horas, los obreros y se van, pero nosotros estamos 365 uh -huh. días del año acá, vivimos acá. acá. lo que hay que tomar es una decisión política. Yo tengo los análisis que hizo Akumari, dicen las Napa, que se encontró Cianuro, Sulfuro, Gromo, Xavalente. Directamente de los pozos de ellos que tienen. Ah. Entonces, eso está nosotros estamos condenados a muerte y yo le dije al abogado si no cierra la boca le dije le voy a dar un carcerazo porque no te dejaba hablar le digo me están matando le digo y usted me va a venir a dar miedo le digo no es más ni a los jueces le tengo ni respeto ni miedo la justicia provincial dice no está preparado para este caso entonces lo que ahora yo le digo a nuestro abogado es que necesito que dictamine para poder ir a la corte internacional de la Haya Porque si acá no dictan la Corte Internacional de Daya, no me toma. Primero tiene que expedirse acá y después allá. Yo creo que para evitar eso es que encajonan. Ahora nosotros estamos hablando acá y hay dos recursos de amparo que se presentó noviembre del año pasado por un señor que apenas respira y por un chiquito que nació prematuro y que está con respirador y eh, oxígeno. Oh, sí. El chiquito está acá a dos cuadras de, de claucol y está viviendo. Y su tratamiento es que cada dos horas, cuando el día lo permite, tiene que salir a respirar sin oxígeno y sin el respirador aire puro. Lo llevaron y la doctora puso: de que el chico tiene que ser sacado del barrio dado que de las chimeneas de Paraclocol sale silice en el aire. ¿Qué contestó la fuerza? Que no era suficiente, que necesita más prueba. Entonces yo le digo: ¿Quieren el cadáver? entonces el abogado pide un recurso de amparo para que una, la justicia le diga bueno, este chico no puede vivir acá y se tiene que ir porque acá lo primero que ataca es el pulmón o sea, lo que no, lo que no quieren saber cuál es que en ningún caso se ate a la contaminación y que esto salga por contaminación porque bueno. haríamos un precedente eh, aparte de para cerrar la empresa ten, tiene que relocalizar el barrio porque tiene que aceptar que el barrio no es habitable sí. Yo no sé qué va a pasar si ese chico llega a morir. ¿Se va a hacer una poblada? Vamos a empezar a. Porque es... a eso nos llevan. O sea, nosotros estamos al límite. Por eso le digo: nuestra vida no cotiza en bolsa. Nosotros, como vecinos, como yo, gente común, estoy pidiendo que no me sigan envenenando porque sabemos que el desenlace es la muerte. Estamos pidiendo que no nos maten. ¿Cómo morimos acá? Petrificados. Nosotros somos un barrio que se está petrificando. Mueren petrificados para la deuda eterna, Apu Pablo. Revolución. Revolución. Día yeah, 2011. La KMC. La Style, Luchando por el cambio. Revolución. Luchando por los nuestros. El, el poder del pueblo, del pueblo y revolución. para el pueblo. No al capitalismo. No a la opresión de los obreros. Revolución, compadre. Revolución. revolución. Revolución. revolución. revolución de los ojos bro, que no te sigan engañando Dime realmente sabes tú a quién estás votando Izquierda ni derecha, solo títeres manejados por vuelto multinacionales a... Que sus bolsillos siguen llenando ¿Qué me están contando si este país sigue siendo... Hemos vuelto al estudio, ahora sí De nuevo en la deuda eterna Y vaya que la deuda es cada vez más eterna Me parece que ya estamos comunicados con... Con Gerardo, ¿les parece que vayamos a la... Al separador de dónde está el límite. Así si no? charlamos con él. Hola. ¿Dónde está el límite? Entrevistas. Muy buenas tardes. Eh, Gerardo Alonso. Muy buenas tardes. Muy bien, Gerardo, acá te voy a dejar este, con mi compañero Alejandro que te va a hacer algunas preguntas. Cómo no. Hola Gerardo, bueno, muy acá? buenas tardes. Estuvimos conversando por teléfono, nos pasaste bastante la información para ayornarnos en el tema. Claramente que no llega eh, boca en boca esto porque no aparece ningún medio, porque a nadie le interesa publicarlo. Bueno, acá, como dice nuestro compañero Melnik, siempre estamos tirando tiros mediáticos, eh, entonces pensamos pegarle uno también a Claucol. Eh, ¿Nos puedes comentar más o menos desde cuándo viene este problema con la empresa Claucol? Y bueno, ya un poco lo escuchamos en, el, en los audios, pero también cómo se convive esto en el día a día eh, a partir del aire que respiran en este barrio. Hola, ¿qué tal? Sí, mira, nosotros es, un, nosotros es un barrio que se formó o se loteó en su momento en los años 65, 1965. La empresa se instaló en los 78 más o menos, en 1978. Atrás, donde se instaló Claucon en su momento era un tambo. O uh -huh. sea, nosotros nunca pensamos que la fábrica se iba a alojar ahí, era una fábrica contaminante. Durante muchos años sin saberlo, nosotros convivíamos en el barrio libremente, pero veíamos que nuestras familias iban enfermando. Tanto es así que, bueno, en mi caso, por ejemplo, le agarró cáncer a mi señora, le agarró cáncer a mi, a mi cuñada, anteriormente le había agarrado cáncer a mi suegra, todos fallecieron antes de los 40 años, 40, 43 años, y también falleció mi suegro, y así varias familias, que son los originales los que se instalaron o empezaron a vivir antes de que se instalara Claucol. Claro. En, esta, en este barrio nosotros respiramos sílice... ...debido a la planta de claucol... ...que no es nada más y nada menos que... ...vidrio molido... ...si lo queremos entender... Uh -huh. ...nosotros respiramos vidrio molido... ...y esto se nos incrusta en nuestros pulmones... ...los que son respirables que son de 2,5 micrones... ...o menos... ...o los que son de 10 micrones para abajo... ...podemos respirarlo según la condición en que estemos... ...o también puede pasar al aparato digestivo en los riñones, en la vejiga y también se clava porque es vidrio, el vidrio es amorfo, tiene forma de punta, de lanza y se bueno. clava en nuestros tejidos. El organismo no lo puede eliminar. Sí. Porque el vidrio no es no se puede disolver. Una vez que se incrusta y esto forma empieza a formar quistes y empieza a formar se formarían tumores. Bien. General en el, los pulmones se llama silicosis. Sí. No, no, no, te, te Termina cuando termines de, de contarnos te quería hacer algo bueno, más puntual. claro, siempre cuando, si uno busca, por ejemplo, eh, cuánto es el permitido de sílice en el aire, como se dice, siempre se habla en el ámbito laboral. En el ámbito claro. laboral sí, porque ellos pueden usar protecciones. Claro. Pueden usar protección respiratoria, protección del cuerpo, la ropa se lava en la fábrica, pero nosotros acá convivimos en un ambiente familiar. Uno uh -huh. está afuera, los chicos, los recién nacido al hacer respirar aire, aire con, con vidrio molido o sea, Bien. es algo terrible. Por eso tantas enfermedades, enfermedades respiratorias, oculares, de piel, uh -huh. eh, cáncer, bueno, un montón de chicos con cáncer, chicos trasplantados, ahí es un desidio. Y mucha gente, como te digo yo, muchos mueren antes de los 40 años de cáncer. eh. Para ayudar un poco más a, a los oyentes y las oyentes que son de, de todo el país, eh, contanos un, un poco qué, qué es Claucol, por no dar, por supuesto, qué, qué tipo de empresa es y, y bien dónde están ubicados ustedes, cómo es el barrio, cuánta, cuánta población vive, cómo, cómo es un, un día, digamos, en, en, en Virrey. Muy bien. Nosotros estamos en Virrey del Pino, partido de La Matanza. Uh -huh. Estamos en el, la parte, podemos decir, final de La Matanza, casi Con el límite con Marco Paz, Cañuela. En ese lugar se alojó Claucol. Claucol es una minera, en realidad. Porque todo lo que trabajan con sílice, o sea, con arena, o gravámenes, eh, termina siendo como si fuese un, una cementera. Uh -huh. Justamente a eso se dedica. Se dedican a hacer materiales de construcción. O sea, para la construcción. Para pegar cerámicas, para pegar mosaicos, para reboques y todo eso. Uh -huh. O sea que no de, o sea que esta fábrica es de categorización 3, lo más alto que hay en la regulación ambiental de la industria. Está, está enmarcado en la ley 11.459, justamente de la regulación ambiental uh -huh. de la provincia de Buenos Aires. Eh, la categorización 3 se le da a las empresas <coughs> que provocan un daño permanente a las personas y al medio ambiente. O sea que ese daño permanente no solamente nos mata a nosotros, sino que va a seguir matando. Porque ese sílice es acumulativo. Nuestro barrio está saturado de sílice. Por tantos años de operación y tantos años de decidio. O sea, de que se dejó trabajar a mansalva. Bien. Y esto de dejar a trabajar a mansalva, que vos nos no comentás, ¿cuál es la posición de, de esta.? de esta gobernación Nacampop de los Magarios, de los Espinosa, cuáles son las interacciones con Mirá. otras dependencias públicas. Acá me, me, me, me, me silbaba mi compañero Darío, eh, cuáles son los registros hospitalarios que hay sobre enfermedades de este tipo, si las declaran como que son producto de contaminación o producto de cuestiones congénitas, que eso lo vemos muchos en los pueblos mineros o, o, o contaminados por glifosato. Claro, ellos lo que hacen es muy sencillo. Ellos es como que sí, se van a poner, viste, a... a, a o sea, se van a poner a, a, a todo lo que sea, pero nunca lo hacen. O sea, siempre están en promesa, siempre están en no, lo vamos a hacer, pero nunca hacen nada, no se clausuran las fábricas, no sé... Se... Lo que pasa es que no solamente son ellos, también está Acumar y OPDC, que es la, regulación, es la reguladora del, del aire. Uh -huh hasta ellos están, están como en complicidad y ninguno quiere decir realmente qué es lo que pasa. O sea, cuando vos les decís a ellos, por ejemplo, tuvimos nosotros reuniones con la en mesas de encuentro, que decían, en lo cual venían todas las partes, venía CUMAR, venía OPDS, venía parte del de, de municipio, lo que fuese, y todos viste, empezaban, no, que no contamina, que, que es arena, que es arena de playa. Cuando no es cierto, cuando uno empezó a investigar y realmente empezó a saber bien qué lo que era, a partir de ahí se cortó todo el diálogo. Eh, perdóname, eh, eh, eh, la, la cuestión este, también pasa, te, te decía recién Alejandro, si hay alguna forma, porque el, el hospital zonal obviamente tiene que tener registro de todos los que van allí con algún tipo de, de afección, digo este e, esto, no, lo están, no, no, sí, sí. esto lo están esto sí, lo están tomando hay. en cuenta, digo los médicos están dispuestos, hablaron con los médicos del hospital zonal ellos están dispuestos a decir Mira, lo que realmente sucede ahí desde hace 20 años lo que pasa es que o sea nosotros tuvimos al doctor Juan lo dijo en una de las reuniones de los encuentros que justamente decía por ejemplo donde está el había problemas eh, afecciones infecciosas todo eso uh -huh. y por ahí tenía problemas pulmonares pero era en la época de, de invierno en nuestro barrio uh -huh. llamar la atención que era en todo momento teníamos afecciones eh, respiratorias uh -huh. por ejemplo y eso lo dijo él como también te lo dicen muchos pero por ahí nadie quiere poner la firma por miedo a que dice para no si yo digo la verdad después me van a perseguir o no puedo trabajar por ahí en en el estado claro Porque aparte Porque... tenés que ir a declarar, digamos, si esto claro, lo están pidiendo judicialmente, quedas pegado en la justicia exacto. y se nos va a... Todo, todo nuestro contrato social se nos cae bastante rápido. Lo que hay que hacer es un llamado profundo a las universidades públicas, que son las únicas que más o menos pueden entrar a trabajar en la zona y publicar, sí, realmente sus investigaciones para poder hacer más fuerza. Correcto. Ellos tendrían que hacerlo. Lo que pasa es que parece ser que hay una complicidad y un miedo. Tanto es el miedo... Vos fijate o sea, hasta qué extremo llegó, que la justicia federal lo tuvo encajonado durante ocho años para después decir, no, nosotros no somos competentes, se lo mandó a la Corte Suprema, la reducción y la Corte Suprema dijo, ah, no, no, pará, tiene razón, lo vamos a mandar de nuevo a un juzgado de garantía de, de, de, de la provincia, o sea, de acá, de, de la matanza. O sea, pasó de un juzgado federal, después de ocho años, a la justicia ordinaria. Ocho años más, un año que lo tuvo ellos, ¿no? La Corte Suprema, por supuesto, no lo iban a hacer rápido esto. Bien, en la cual murió otra cantidad de personas entre, entre Exacto, medio. Exacto, pero aparte de todo eso, es como que volvió todo atrás a una Corte Ordinaria, donde la Corte Ordinaria dice: pará, ¿cómo nos encajan esto si nosotros no, no, no nos dedicamos a lo que sea contaminación? Y más, en Contra Río, Río Matanza, en Matanza Riachuelo, le pertenece a una. a la Corte, o sea, le pertenece a una justicia federal. Bien. Ahora, si esto se activa, Gerardo, es porque ustedes de alguna forma se empezaron a organizar. Esto siempre lo destacamos de, de todos esto estos centros poblacionales contaminados. Eh, bueno, eh, ¿quiénes son? ¿Cómo están nucleados? ¿Qué, qué, ¿Qué estrategias están teniendo o están tejiendo? ¿Y cómo podemos colaborar para enredar un poco más esa estrategia, entendiendo de que siempre estamos conectados con otras poblaciones afectadas eh, en formatos semejantes, pero con, con, con, con otros problemas? Claro, nosotros lo que estamos haciendo ahora, más que nada, es hacer visibilizar nuestra situación. Debido a que ya son muchos años que estamos con esto y vemos que siempre te da la misma vuelta. Siempre ellos tienen una excusa o siempre tienen la forma de evadir y como que nadie quiere hacerse cargo del tema. Como te digo yo, todos hacen la forma de... de de no comprometerse claro. y prometen, prometen como todo funcionario, prometen pero nunca hacen nada. Bueno, Entonces claro. nosotros que estamos haciendo en este momento, sí, hicimos una, tenemos una campe, ¿no? que sí uh -huh. vamos al, o sea lo hacemos de a la tarde, estamos ahí, nos reunimos frente a la puerta de Claucol, y ahí tomamos algunas decisiones, como fue la otra vez que fuimos a ver a Nora Cortina, Bien. en Plaza uh -huh. de Mayo. Y bueno, tratamos de empezar de nuevo a visibilizar como para que justamente la gente se entere cuál es nuestra problemática y realmente a ver si, si esto sirve como para que alguien tome la medida que tiene que tomar. que una de esas sería, primero, que Cocón no trabaje hasta que esto no se resuelva, porque ya al ser un ambiente tan contaminado, tampoco es habitable. No, no, claro. está saturado. Sí, y aparte, entendiendo que es una empresa que la divisa la genera mensualmente. Estamos hablando de 10, 20 años de prórroga de poder hacer una adaptación ecológica a eso. Y, y digamos que si no giró la guita afuera, como estábamos hablando en las columnas anteriores, tiene para poder resarcir esto. Tal vez la campaña electoral que se empiece a transitar en la matanza es un lindo momento para salir a interpelar. Claro, lo que pasa es que esto es una multinacional, como decís vos, y a las multinacionales les importa muy poco. Por ejemplo, vos fíjate a qué grado, que Carl, eh, Pares, Pares que es la empresa que tiene a ClauCon la vendió a la empresa Zika. Uh -huh. O sea, Párez es una empresa francesa. Se la acaba de vender ahora a Zika para no quedar ellos pegados en esta situación y se la vendió a un monto multimillonario, ¿no? Uh -huh. Pero, y esta empresa, o sea, que compra Zika, va a comprar a cientos de muertos y cientos de enfermos y miles de enfermos por culpa de esta empresa. Sí. O sea, que ellos... Tienen derecho a comprar una empresa con muertos y enfermos. Gerardo, y te, no nada. te hago, primero, lo, completando acá lo que decía mi compañero Alejandro, tal vez no es una cuestión de que tenga un costo para una multinacional, pero sí tal vez un costo político y social en año de elecciones, así que tal vez la presión eh, más útil sea por ese lado. Por otro lado, eh, tanto vos como Susana en el audio que nos habían comentado, que eh, el año pasado se había presentado, ya no recuerdo si un recurso de amparo, una vía corpus por un nene que está, un, un niño que, está, que estaba viviendo en el barrio. ¿Cómo llegaron a eso? Y, y pensando a ver si esto puede servir como un puntapié judicial para, para demostrar sí. por qué se tiene que ir de su propio hábitat, eh, a ver si ahí quedó algo asentado de que, de que es producto de la contaminación. Exacto. Por suerte nosotros eh, después de tantos años de lucha hemos logrado algo que un chico del barrio llegue con por un albergue corpus poder salir del barrio. Uh -huh. La misma eh, la empresa tuvo tuvo que ceder y porque la, do, una, la doctora de se llama que es una perito especial, eh, especialista en pediatría la doctora Kirovich, Cristina, puso de que en el aire había sílice y que era emanado de Claucol como otros productos contaminantes. Bien. Entonces, el juez tomó la determinación de que Claucol tenía que hacerse cargo. Y entonces, el niño y a su madre, que para como es adolescente, eh, por suerte, eh, lo pudieron... O sea, le, les alquiló una propiedad por un año. Pero... Esto sería bueno Volcarlo a A todo el barrio Claro, la causa realidad, general este nevito, Está bien, eso sí que no dependiente Pero la contaminación existe para todos claro. uh -huh. o, o sea, por más que él esté más delicado Los chicos acá o un recién nacido También tiene el mismo derecho A vivir en un ambiente sano ¿no? Como bien. dice el artículo 10 Inciso 2, de la Constitución Nacional. Gerardo, tenés la, la jurisprudencia, la experiencia y la voz para difundir esto. Eh, de otras experiencias como Chilecito, como el Algarrobo, en Andalgalá, eh, te proponemos esto, tenés los audios de la deuda eterna para después del programa los puedas descargar eh, para que en las asambleas que generen puedan generar los podcasts necesarios con los audios necesarios para que quienes no estén ayornados en el tema se los redistribuyan por cualquier red social, whatsapp o como sea por teléfono para quien no tenga ganas o tiempo de leer y o no quiera enterarse tenga otro medio más interesante o atractivo para ayornarse por completo y para organizarse y distribuir más que nada también entre ustedes y las juventudes a poder hacer un frente contra cualquier noción electoral que, que, que trate eh, desviarse de esta gestión de muerte que se propone Como, como empresa, como barrio como gobierno, así que contás con nuestra ayuda para seguir difundiendo y también con el material para que lo puedan redistribuir en las en asambleas Bien, como dice mi compañero, los micrófonos de la deuda eterna están siempre abiertos eh, realmente creemos que son son situaciones que lamentablemente se replican a lo largo de todo el país con diferentes agentes contaminantes, con diferentes multinacionales a la cabeza, y con diferentes complicidades pero, pero es la misma estructura Así que contá con, con nuestros micrófonos eh, y, como dice mi compañero, con, con todos los audios de, de la entrevista de hoy para seguir difundiendo. Eh, y, bueno, es, es, esperamos que, que este pasito que se dio también con, con la posibilidad de que, de que este chico se vaya sirva como puntapié judicial para que alguien sí haya dicho que está contaminado por lo que viene de Claucol. Muchísimas gracias, y es justamente lo que nos hace falta. Que la gente se, se, se entere de nuestra problemática, que la gente sepa que una empresa como Claucol, que para cómo las empresas estas líderes, si uno se fija, hacen mucha propaganda de que ellos cuidan el medio ambiente y que son lo más, y forman y, y firman cartas de, de, de que son gente que ayudan al medio ambiente, que están en contra de no sé, un montón de cosas, la ONU y después te das cuenta que en la realidad lo que hacen es matar Bueno, acá estamos nosotros matándose un discurso con nuevos, con nuevos tiros enunciativos como dice mi compañero Adolfo así que eh, nada, siempre pendientes y, y en constante apoyo para que esto se resuelva se, se levante y se haga una voz que lo frene y lo, y lo cambie pero muchísimas gracias, es lo que necesitamos justamente, una voz que lo frene y lo cambie. Un abrazo grande, Gerardo. Un abrazo grande a ustedes y muchísimas gracias por la difusión de esto. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Operando mal y todo el mundo lo nota, tu pulso está al tempo lento de un cuenta gotas, estás apelando mal, seguís sumando falacias y a tu cliente le facilita la desgracia, unas cuantas leyes de marfil Siguen por lo quieren y ahora soñas con brujerías, gatos negros que te quieren morder, son los oportunistas de la desesperanza, mientras más llegas, menos les alcanza. Juegan no es y de repente tu entusiasmo tiene presión estás afinando mal no aguanta más la garganta te finge la laringe y no sale bien el sostén sos el mejor arquitecto con un grandísimo disco duro no sale un puto laburo buen nadie es perfecto vas por la vida con vasos de agua e incienso salvador controla tu vida una bola de cristal te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza, mientras manedas menos les alcanza y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de do te venga again.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 ¿Con dos horas? Porque con dos no horas no alcanza. Resumen, Resumen de noticias en la verdad. Recién hablábamos con Gerardo, contaminado por Claucol, la fábrica en Virrey del Pino, que es kilómetro 40 de la ruta 3. Un lugar emblemático donde en el año 81 el inefable Samid, hoy preso, contrabandista y cuatrero, tenía un matadero clandestino que yo conocí. Villa Constitución, represión y tensión. Vecinos que bloquean el ingreso de camiones con productos químicos fueron reprimidos por la policía. Hay una zona franca que sigue generando un repudio masivo en los habitantes del lugar. Ahora, al no tener habilitación reglamentaria, Nitron siguió operando. La negativa por parte del Intendente Jorge Berti. En habilitar una consulta popular no vinculante recrudició más la resistencia de los vecinos. Como el miércoles pasado, mientras se realizaba una asamblea abierta, eh, comenzaron a llegar camiones cargados con agroquímicos, inmediatamente, luego del ingreso de la primera carga, los vecinos que se encontraban reunidos en el lugar... Iniciaron una marcha continua por el camino saludable. Alrededor de las 22 y con el apoyo de la Fuerza Policial Provincial, un camión intentó cruzar la manifestación. Desistió y los vecinos decidieron, mediante una asamblea espontánea, montar una guardia permanente en el lugar. A las 3 de la madrugada, arribó un gran número de efectivos policiales que ingresaron a gran velocidad en la zona franca y se formaron en línea, armados y con los escudos dispuestos en posición amenazante. Se llevaron detenidos a cuatro compañeros. Hay una mujer de avanzada edad muy golpeada. Hacemos responsables de esto al municipio y al ente. Ningún representante de los antes mencionados se apersonó en el lugar y vino a dar las respuestas a los vecinos. Sostuvo Betiana Charni, artista y vecina de Villa Constitución. Cabe destacar que las fuerzas públicas reprimieron sin contar con una orden proveniente de la Fiscalía de Turno. Nuestra solidaridad con los vecinos y vecinas de Villa Constitución. Tercera derrota, Monsanto. Eh, un jurado de California condenó a la compañía Monsanto a pagar más de 2.000 millones de dólares a una pareja de estadounidenses enfermos de un cáncer que atribuyen a la herbicida Roundup. Eh, obviamente Raunap ese está elaborado con el famoso glifosato que aquí el doctor Carrasco descubrió justamente sus efectos cancerígenos y mortales deberán pagar mil millones de dólares y además 55 millones el modo de compensación por pérdidas económicas y perjuicio moral, este fallo es la tercera derrota en los tribunales por el tema de la empresa Bayer Bayer Que como propietaria de Monsanto, ya adelantó que va a recurrir la sentencia argumentando que difiere con una reciente revisión de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense sobre herbicidas a base de glifosato. Sí, que nos van a decir que es como comer un subus, tomar un par de gotas de glifosato. Eh, eh, obviamente esto salió... Justamente, lo de la Agencia de Protección Ambiental no es casual, salió dos semanas antes que aparezca este fallo. Digo, la Agencia de Protección Ambiental estadounidense no estará manejada por Bayer. Ya Bayer se adelanta con un fallo de la Agencia este, en contra de todo lo que dicen los científicos del mundo. El jurado, a diferencia de las dos sentencias anteriores, pudo ver, vio por sí mismo... Los documentos internos de la compañía que demostraban que desde el primer día Monsanto nunca tuvo interés en averiguar si Roundup es seguro, aseguró el abogado del demandante Brent Wisner. En lugar de invertir en ciencia sólida, invirtieron millones en atacar a la ciencia que amenazaba su agenda comercial. Esta derrota causó que las acciones de Bayer cayeran ...en 2.55%, desde que Bayer adquirió Monsanto en junio de 2018, perdió alrededor del 45% de la capitalización bursátil... ...lo que equivale a unos mil millones de dólares, bueno, este sábado 18 de mayo dice que nos invitan a todos... ...a la marcha mundial contra Monsanto a las 15 horas en la Plaza San Martín frente al edificio de Monsanto hasta que se vaya Monsanto de Argentina. Mira, ya tenemos una actividad que se repite año a año. Eh, yo sigo con esta cuestión pedagógica radial política, ¿no? Esto es que para mí eh, está bueno como inter relacionar tanto los temas. Los 63 mil millones de dólares que perdió Monsanto, calcularle que una parte fue de todos los países que exportaron ganancias, eh, que pagaron deuda, que significó un montón menos de inversión educativa, plazas o como lo quieras ver. Bueno, y cual salud. Cuando vos veas que tu plata se va y ves que se cae en el 2,55% de la bolsa, dijiste, sí. bueno, ahí se te fue tu parte de la deuda que, que tanto nos castiga. Mientras tanto, eh, nos comentan, nos avisan y nos advierten que el segundo Parlamento de mujeres indígenas por el buen vivir cambió de fecha y de lugar, se iba a dar en la ciudad de Rosario. Eh, en el mes de mayo, bueno, nos avisaba eh, Moira Millán directamente que el 18, 19 y 20 de julio se da en la provincia de Río Negro, en la localidad de Las Grutas. Eh, para que siguen este tema, es una articulación muy fuerte y muy grande que están haciendo las mujeres indígenas por el buen vivir eh, con eh, sus cuestiones, como todo lo que es crear un frente político, tiene sus eh, cuestiones más intrincadas, eh, y nos comentaban que... Eh, la reunión que se iba a hacer en Rosario en el mes de mayo eh, no se pudo hacer porque había entidades institucionales a las que se le había pedido colaboración pero nunca eh, oficializaron y concretaron ningún tipo de espacio físico donde se podía realizar el encuentro y también hubo dentro de la misma organización eh, que no aseguraba la confiabilidad de los temas que se iban a tocar entendiendo que los pueblos originarios siempre es un tema muy difícil porque estamos hablando de estrategias para defender territorio nada más ni nada menos, recursos naturales, etcétera lo que venimos viendo. Entonces a partir de ese escenario actual Y político de Rosario eh, Proponen eh, Que eh, se mude de lugar A un lugar que esté a la altura del movimiento Entendiendo también que Rosario es una ciudad compleja Para cualquier tipo de reunión política En la cual ya hay más de una anécdota De compañeros y compañeras detenidos eh, y, O perseguidos por cualquier tipo De propuesta eh, contrapolítica A lo que son los ejes de poder ¿No? Pilagá Después de 14 años está cerca de su sentencia. Habíamos hablado en este programa con Valeria Mapperman, una de las eh, investigadoras que estuvo en el, en, el, en el juicio justamente con Octubre Pilagá, Relatos del Silencio, su investigación, su documental y su libro, apoyando que el Estado argentino reconozca la matanza ...del pueblo Pilagá allí en lo que se denominó la masacre del Rincón Bomba. Eh, 14 años pasaron del inicio de este juicio y el viernes pasado se dio por terminado el periodo probatorio. Una de las partes autoras, la Federación Pilagá, presentó testimonios de las víctimas... ...y la investigación profunda que realizó Valeria Mappelman... En la parte demandada, el Estado Nacional pidió, entre otras cosas, rechazar una prueba anticipada, la revisión de la fosa común. Pero la justicia no hizo lugar. El próximo 28 de mayo se deben presentar los alegatos. La Federación Pilagá sigue dando charlas para hacer visible la historia argentina que no quiere contarse y recaudando fondos para poder hacer los viajes hasta el juzgado. Hubo pruebas en el expediente que no pudieron realizarse a causa de la falta de dinero. Estamos pensando que la Federación Pilagá, de aquellos que fueron masacrados y el Estado no quiere reconocer, tienen que dar charlas para conseguir fondos y movilizarse para probar el crimen de Estado. Es la única fosa que se excavó, de la que se extrajeron 25 cuerpos, puede que tenga más restos humanos si siguieran más en profundidad. Además se presentaron en el expediente ubicaciones de otras tres fosas comunes sin investigar y así van a quedar. Cabe, perdón, cabe aclarar que esto va a quedar así por la falta de fondos justamente y por la okay. falta de apoyo para seguir investigando en profundidad. Eh, el pueblo Pilagá quiere una sentencia integral No solamente un resarcimiento ¿Cómo? económico, sino la reparación histórica. Dijo la apoderada de la Federación, la abogada Paula Alvarado, con quien seguramente, casi seguramente, vamos a estar conversando el miércoles que viene aquí en la retaguardia. Eh, voy a dar los datos para colaborar con la Federación Pilagá, que es por medio de la Presidenta de la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá, Consejo de Mujeres, que es comunicarse con Cipriana Palomo, al 549-371-862-3642. De todas maneras, después lo vamos a poner, eh, calculo que en alguna de las redes de eh, la deuda eterna, y si no, comunicarse con la abogada Paula Mercedes Alvarado, que es paulila 5hotmailcom De esas maneras pueden ayudar a que tengan más fondos para movilizarse. Bueno, Majo, ahora sí una buena noticia. Una buena noticia. Esto no se había publicado todavía a la hora de hacer el resumen, así que no queríamos dejarlo pasar. Recuerdan, que hace un par de semanas en, en otro resumen de noticias habíamos comentado que había sido absuelto eh, Fausto Jones Gualas por lo que había sido supuestamente una causa por usurpación. Fausto y Lautaro son los dos que bajan el cuerpo de, de Rafael Nahuel. Y habíamos dicho que probablemente esto ayudara en la causa general, dado que dentro de todas las pericias que se les habían hecho a los chicos, se había demostrado que no tenían pólvora en las manos y que el enfrentamiento que tanto dijo la ministra Bullrich eh, no se había sucedido. Eh, ¿Sucedido esto? ¿Qué termina pasando? Al demostrarse que no hubo enfrentamiento, las causas que tenían abiertas los perfectos, sobre todo eh, el perfecto, déjenme, porque hay varios... Francisco Javier Pintos termina siendo cambiado el nombre de la causa de exceso en la legítima defensa, teniendo en cuenta que se hablaba de un enfrentamiento en ese momento, fue pasado a homicidio agravado. Ese Pinto es un prefecto de los que estaban allí. Es, el, es, son es el el que Son las balas. Claro, es del que se demostró por medio de la pericia que fue la bala que mató a Rafael Nahuel. Mm. Es por eso, de hecho, que los otros perfectos también involucrados en la causa todavía no han sido detenidos y tienen otro tipo de carácter Lo que pasa es que, que el que desvía la causa es el juez Villanueva. Exacto. Que pide, no le da este, trascendencia a la primer pericia hecha por expertos, y pide una segunda pericia que se la da a Gendarmería. Y la Gendarmería dice, no se puede saber exactamente. O sea, es una complicidad absoluta entre, la Gendar entre el Poder Ejecutivo, vía Ministra de Seguridad y otros que apoyaron allí, porque también apareció Frigerio. El Poder Ejecutivo, concretamente, es responsable del asesinato de Rafael Nahuel. No hay otro responsable. Y la mano ejecutora es la del de prefecto Pinto. No hay otra mano ejecutora. Por otro lado, como decía, Pintos quedó comprometido en el crimen, ya que se dictaminó eh, que el arma fue la que contenía el proyectil que mató a Rafael Nahuel. Por eso la cámara sí falla en su contra y no en contra de los otros. Es decir, que a los otros perfectos que también estaban involucrados en la causa, eh, se falla como falta de mérito de los compañeros de Pintos. Ese mismo día disparan junto a él contra el grupo, pero no son los que, los que mataron a Rafa. Es decir que ellos todavía gozan de libertad. ¿Y no hay intento de asesinato ahí? Porque por el, todo, Pinto le pegó. Por el momento es lo más que se pudo conseguir y se pidió la detención de Pintos. Así que eso es un gran avance. Por otro lado, seguimos pidiendo que la ministra Burrich pague por lo que dijo, porque la que salió a levantar la bandera a defender a, a los prefectos y a los asesinos de, de Rafael y a Gendarmería en su momento, que desaparecen a, a Santiago a, a, y a culpar a Fausto y a Lautaro, que por suerte han sido absueltos, eh, tiene que empezar a responder. No puede ser tan liviana la, la posibilidad de salir a decir cualquier cosa, porque aparte dice, se la desdice, es dice Las mismas barbaridades que dijo de Santiago Maldonado. Exacto, y que sigue diciendo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora, es inimputable, parece, ¿no? Esperemos que no, y si no, tendrá que venir la justicia Espero por otro lado. Espero que no haya un contrato social para, para estos delincuentes. Bien, pero bueno... Eh, esta era, no queríamos dejar pasar esta, esta noticia, si bien había salió después del mediodía. Y ahora, si les parece, ya que estamos cortos de tiempo, vamos a ir directamente a la, a la columna de nuestro compañero, unidario uní con compañero, eso me pasa por hablar muy rápido. Eh, la columna de nuestro compañero, Darío Valvidares: La educación en la era corporativa.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 Bueno, hoy eh, la educación en la era corporativa, el título de la columna, está eh, directamente homologado por el libro La educación en la era corporativa, la trama de la desposesión. Y me quedo con el subtítulo, que es un poco de lo que hablamos ayer en esto que dimos en llamar hoy apostillas a la presentación del libro. Me quedo con el subtítulo eh, La trama de la desposesión, pero también me quedo con algo que también funcionó ayer como disparador, que es la pregunta que se perdió. ¿Cuál es la pregunta que se perdió? Tal vez muy filosófica. Este, ¿Qué es la educación? Porque eh, parece muy eh, pueril la pregunta, pero salvando las grandes distancias, es como cuando a Roland Barthes le dijeron qué es la literatura y él dijo, bueno, por dónde empezar... Bueno, aquí lo mismo. ¿Por dónde empezar? El problema es que nos han hecho creer que la educación es lo que no es. Es decir, es un entrenamiento para el mercado laboral. Es un proceso de desubjetivación permanente para aprender el valor de la incertidumbre, como dijo este, un ex eh, ministro de Educación, de cuyo nombre no voy a acordarme es que es ahora senador de la provincia de Buenos Aires, el sí. senador Bullrich. Ah, Pero iba a decir, es el mismo apellido Claro, tal cual. Este, y yo creo que la discusión grande o básica es lo público, lo común, frente a lo privado y lo individual. Por eso hoy hablábamos del contrato social, ¿no? Es decir, ¿por qué hemos dejado de hablar de lo público? No es una pregunta para hacernos, porque justamente pública es la salud, pública es la educación, pública es la plaza donde nos reunimos, pública es la protesta de los trabajadores sin trabajo. Pública sí. es este, la voz de, de la fuerza que los aglutina de los asambleístas que están bregando contra el envenenamiento de las mineras, de los pueblos fumigados o de estas corporaciones como Claucol que hoy tratamos en el programa todo eso es público y la voz pública es, hay algo muy interesante que es que se, se constituye desde lo íntimo prueba de esto contundente en los últimos años eh, son las voces de la madre de Plaza de Mayo de ser una voz negada cuando pedían por sus hijos se transformaron, ya no en una voz individual, sino en una voz pública que pudo doblegar al discurso público del poder, que era negarles los que ellas planteaban. Creo que es por aquí por donde hay que caminar también para encontrar cuál es nuestro objetivo con la educación. Y claro. hermanos, ¿quién debe gobernar la educación? Bien, esto que decís también de lo, de lo íntimo... Eh... Me suena justamente. Lo último, no como lo privado, sino como su contraparte. ¿eh? No, no, no. Lo privado cual. es la relación entre el Estado, este, y el, y el, y la corporación, sí. este, para eh, apropiarse o desnaturalizar aquello que es público. Tal cual. Sí, no, tiene que ver lo, lo tomo lo, lo... Lo, lo íntimo también como, como también en el, el espacio del deseo ingobernable, como esta cuestión que nos, que nos tira a veces eh, Alfredo de la posibilidad disruptiva. Y en esto íntimo, íntimo la capacidad crítica de, de poder generarnos eh, nuestro propio gobierno sobre nuestros propios cuerpos y tenemos ahí un paralelo muy interesante e inspirador obviamente entre las Madres de Plaza de Mayo y la campaña por, por el aborto legal gratuito y seguro, uh -huh. donde después se discute en lo público, ¿no? Eh, y entendiendo esto como la noción crítica de la capacidad eh, de lo posible por generar soberanía, soberanía sobre lo propio, el cuerpo, el barrio, la nación, el territorio que, que, que, que habitamos. Eh, eso suena súper interesante, eso suena eh, muy a, a fuego interno, ¿no? esto que siempre decíamos eh, nos enciende por dentro y a partir de ahí descubrimos verdades y a partir de ahí podemos disruptir a estas nociones pero obviamente eso no puede ser un ejercicio eh, dado a la espontaneidad o a la voluntad hay una necesidad de desarrollar ese material crítico, ese pensamiento crítico, no por tanto o no por nada eh, madres de Plaza de Mayo o Campaña por el Aborto tiene que ver mucho con, con, con las madres, las abuelas y las pibas organizadas, formadas eh, milita militando su información eh, desconociendo los órdenes morales de otro tipo de educación y generando su propia, su propia capacidad crítica para generar material sí. que organiza y que provoca estos espacios de soberanía crítica en lo público para el autogobierno de eso público ante lo privado como por ejemplo y ya harto también de poder, de poder ver estos ejemplos pero que esperemos que se diseminen, diseminen es eh, las asambleas eh, anticontaminantes ¿no? Uh -huh. eh, hay algo muy interesante eh, que vos proponías acá en esto de eh, cómo era el pie, eh, la trama de la disposición. De la eh, bueno, claramente hay una cuestión de la soberanía eh, propia, personal, íntima de cada quien y de un país o de una nación que queremos construir. Eh, si hay una disposición de la posibilidad crítica y la posibilidad crítica prácticamente hoy está entrenada para ser entretenida, eh, despojada y olvidada a una posibilidad solamente de formar parte de un ámbito de consumo y anestesamiento para, vaya a saber quién, si total de jubilados no vamos a llegar ni sistema previsional tenemos. Sí, eh, por otro lado retomando un poco lo que decía acá Ale, eh, ya no recuerdo si hoy o en el día de ayer escuchaba a una periodista que mencionaba un, una conversación con respecto a esto de las pibas organizadas y con respecto a la ley, eh, a, específicamente a la ley de educación sexual integral. Es decir, nunca se reclamó tanto por educación y ahora les molesta. Entonces, en realidad lo que molesta es que podamos elegir cómo queremos educarnos o qué es lo que queremos saber y cuál es el material que nosotros queremos tener para poder decidir realmente. Esto de limitar la educación, entonces ya no quieren educarnos, quieren adoctrinarnos. El, que, el punto es justamente ese. La reforma está orientada dentro del enfoque economicista corporativo. Y este enfoque es incluir la educación dentro de las políticas extractivas. ...una especie de monsantización... ...la estandarización educativa... ...es el monocultivo de certificante... ...el monoaprendizaje que incluye los resultados... ...como el paquete de semillas transgénicas... Este, ...esto es un químico letal... ...esto que vos decías del adoctrinamiento... ...es justamente una secuencia de instrucciones... ...a las que ellos llaman... ...aprendizaje por competencias... ...para aprender a ser adaptable en principio y flexible posteriormente, con lo cual este aprendizaje lo que hace es extraer la posibilidad del pensamiento crítico, lo anula desde la escuela, desde la infancia, y con el triunfalismo tecnológico de la mano, triunfalismo tecnológico que no es más que negocio, para eh, que las plataformas digitales estén suplantando al docente. Por algo, la Escuela del Futuro de la Reta dice claramente 30% de los docentes frente a los alumnos, 70% de los alumnos frente a las plataformas digitales. Este es uno de los grandes puntos a discutir. Por algo, están planteando el cierre de 29 institutos de formación. Van a ser suplantados en Unicaba por una secuencia de plataformas digitales para la formación de. ¿Dónde se realizan estas plataformas? Son grandes corporaciones. Ayer hablé de TICMAS, eh, 500 metros cuadrados en la Feria del Libro. 500 metros, ¿saben lo que cuesta eso en la Feria del Libro? Este, y ahí pasaron Guillermina Tiramonti, Inés Aguerrondo, eh, Manuel Álvarez Tronche de Proyecto Educar 2050, Mariano Arrodowski, ex ministro, futuro, el futuro es una tic. Eh, eh, adentro de la Feria del Libro, no estuvieron en ningún stand editorial, estuvieron en TICMAS, TICMAS está, eh, es una plataforma de aprendizaje para bajar directamente a las escuelas una plataforma digital de aprendizaje que va a suplantar a los docentes y a los maestros pero es un negocio redondo llevado por el grupo B-DA, una empresa que se dedica a cuestiones digitales pero lo más importante, para cerrar la columna y para que veamos dónde estamos parados con la reforma es que está bancado este grupo por la corporación eBay, la corporación más grande de compra directa, que es accionista de mercado libre. Esta es la educación que se viene. ¿Y esto lo tenemos en tu libro? Eh, esta última parte no, porque es la feria del libro el libro salió antes <risa> bueno muy pero bien esto está en mi último artículo yo tengo un trauma desposesivo es que no tengo libro, así que por favor si podemos acercarlo también para quienes oyentes y oyentas lo desean, también nos lo pueden encargar y poder distribuirlo a través de este medio radial eh, sí, está en casi todas las librerías de, de la Capital Federal, eh, bueno ya daremos este, en algún momento uh -huh. la, las librerías, pero me acuerdo de alguna de las grandes que están eh, que tiene varias sucursales como Cúspide, por ejemplo, Bien. o Antígona, por ejemplo. Yo te voy a recordar esto, a ver si te animás a hacer un sorteo de tu libro. ¿Por qué no? ¿No? ¿Por qué no? Ya que tenemos ¿Eh? dos escritores, Alfredo Grande, vos... El jueves que viene Bueno, podemos... se, lo, se lo pasamos a la producción y se encargará de ver cómo gestiona el, <risa> <Hay> un, sorteo <risa> el sorteo. un sorteo casero. Tampoco tanto. Bien, compañeros, siendo las 8 de la noche... La Deuda Eterna termina su programa de hoy y se despide hasta el próximo jueves a las 18 horas, siempre aquí en La Retaguardia María José Lombardo, Alejandro Fernández Darío Valvidares y quien les habla, además de agradecerle profundamente iba a decir Tamara Estamos, a Natalia Bianchi nuestra amiga y operadora nos despedimos de todos ustedes agradeciéndoles que estuvieran por allí muchas gracias y muy buenas noches